hablaremos Alejandro. hoy, querido Barton de personas calientes hace algunos días hemos hecho un recorrido por el mundo de los ascetas cristianos y allí encontramos algunos personajes que iluminaban, se acuerda sí. en el sentido literal de la palabra había tipos luminosos que con la mano eh, te ponía la mano y vos leías un libro etcétera, etcétera hoy eh, hablaremos de personajes quemantes, eh, personas ardientes pero también en el sentido literal, no personas apasionadas, entusiastas y, y, y muertas de amor, sino de personas que verdaderamente usted las toca y se quema. Entre los manchúes en la China vivían unos brujos Barton que para ser considerados como tales debían pasar por una prueba que indicaba precisamente el desmesurado calor de sus cuerpos. Ese calor era certificado por otros brujos ya consagrados que se acercaban aquellos iniciados y le tomaban la temperatura. En pleno invierno, si hacían nueve agujeros en el hielo de algún lago o río, ya que allá en la Manchuria eh, todos los... Eh, Todos los lagos y todos los ríos se congelan en invierno. Entonces se hacían nueve agujeros, ponerle uno a 50 metros del otro, 100 metros. Entonces el candidato a mago debía sumergirse en uno de dichos agujeros, en el primero, a decir verdad. Después nadar bajo el río y salir por el segundo, después por el tercero y así hasta el noveno agujero, si me permiten la expresión. Los que cumplían ese circuito bajo el hielo y por las aguas heladas eran tenidos por calientes un poco menos sí. Sí, sí. como como, como poco, poco como poco como muy poco hay no, no, no. grito de calenchu calencho <risa> que es como se dice caliente en el idioma manchú y ser caliente era sinónimo de poder. No sólo entre los manchúes, sino entre muchos pueblos y religiones, la fuerza mágica se hacía presente con calores muy intensos. Entre los hindúes, el dios cósmico Prajapati, si me permite la expresión, creó el mundo calentándose, pero calentándose hasta un grado extremo del ascetismo. Creó el mundo, vamos a decirlo ahora que somos pocos, por una exudación mágica, Producto de ese mismo calor. O sea que el universo no es otra cosa que el sudor de Prajapati. Qué lindo un programa que se llamara el sudor de Prajapati. Un programa acerca de, del mundo, precisamente. claro eh. Eh. Lo mismo sucede entre algunos dioses de las cosmogonías de América del Norte. Es decir, los dioses sudan y el mundo tiene lugar. Uno de los mitos más populares de la India cuenta que Manisha, un demonio monstruoso, amenazó con destruir al universo eh, y junto con el universo a todos los dioses, los amenazó. Entonces Brahma junto con Vishnu y Siva emitieron juntos un calor abrazador que dio lugar a una nube ígnea, una nube de fuego que reíte de janeiro esa nube de fuego adoptó finalmente la forma de una diosa de 18 brazos por falta de uno y esa diosa Shakti, logró aplastar al monstruo manilla y salvar al mundo notese la astucia de estos dioses que lejos de emplear los métodos usuales de tomar a manilla y estrangularlo no emitieron primero un calor abrasador el calor da lugar a una nube, la nube da lugar a una diosa, y la diosa aplasta al monstruo manilla y salva al mundo cuando todos nos creíamos finados. En el caso de los manchubes, no solo los dioses, sino también algunos elegidos místicos y magos conseguían ser realmente ardientes. Cuentan que los magos hindúes bebían agua salada o agua con pimienta y comían planta picante para aumentar su calor. Existían entre los magos tibetanos ciertas pruebas nocturnas que consistían en verificar el grado de preparación de un discípulo conforme la capacidad de secar paños mojados. Es decir, al tipo, para probarlo, no para ver si estaba estudiando bien, lo sacaban en medio de la noche, siempre hace frío en el Tíbet, imagínense, ¿no? Entonces ponían unos paños de agua recontra helada alrededor del tipo hasta que se secaban. Quedaban seco y calentitos los paños. <risa> Listo, un paño, dos paños, tres paños, y toda la noche, a ver cuántos paños secaba el ñato con el calor de su cuerpo. Era gente caliente. Y el discípulo caliente era el discípulo que era aprobado y que seguía... Pasillo adelante en la superación espiritual en que consiste todo adiestramiento mágico. Después de todo, los que queremos ser magos, no queremos hacer trucos y, y partir por la mitad la mujer de Simiñeri. No. Lo que queremos los magos es transformarnos nosotros mismos, Barton. O eso sí. al menos le decimos a la gente. Y para transformarnos a nosotros mismos, empezamos por secar paños España. mojados en agua helada. Sí, somos una especie de koinor. Exactamente. Hasta que nadie dude de nosotros. El calor de los magos era llamado en idioma tibetano, gutum No. El idioma tibetano es muy fácil. El calor de los magos se llama Guthum No y todo por el estilo. Guthum Bueno, eh, bien, eh, los musulmanes de la India creían que un hombre en comunicación con Dios ardía. Y eso parece que sucedió con un tal Yakud, que vivió en el siglo 13 Cuentan que Yakud asistía con fervor a la mezquita de Delhi y se prosternaba sobre una alfombra para seguir convenientemente la liturgia de su fe. Pero, dice la crónica, que era tan extremo su fervor que incluso imaginaba haberse raptado por la mula Burak, aquella bestia que trasladó a Mahoma hasta el séptimo cielo. Recordemos el episodio de Burak, de la mula. Eh, el profeta estaba en el desierto con su mula, Burak, y la mula, eh, había un jarro con agua, la mula tropezó con el jarro, eh, y el jarro parecía caer, Entonces eh, el profeta en Ancas de la Mula visitó todos los cielos y habló no solamente con la divinidad, sino también con todos los, los profetas y los santos y, y los ángeles y regresó al mismo lugar. Y cuando regresó tuvo tiempo de evitar que el jarro que la mula había tocado con, con su casco o su pezuña, no sé qué tendrán las mulas, eh, cayera. O sea que el tiempo tiene distinto valor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa era la mula eh, Burak y este hombre, Hakud, eh, tenía tan extremo fervor que imaginaba que esta mula lo rataba a él, eh, pero esta era la imaginación de Hakud. Eh, pero en cambio ocurría algo que no era su imaginación, ...las rodillas de Jacud... ...mientras imaginaba que lo raptaba la mula... ...quemaban de tal manera... ...que se prendía fuego la alfombra... ...sobre la cual estaba arrodillado... ...se puso ahí a rezar... ...se imaginó que lo raptaba la mula... ...y de tanto fervor que le agarró... Se le ...quemó la... la alfombra... ...entonces salió rajando... ...imagínese... ...hizo lo que haríamos... ...cualquiera de nosotros... ...al ver que nuestras rodillas... ...quemaban la alfombra... ...bueno, salió rajando... Pero al correr empezó a quemar todo lo que tocaba con sus patas. Encendió otras alfombras, las ropas de otras personas, un Corán y dos tapices de un mercader que estaba fuera de la mezquita. Finalmente, Yacud fue enfriado con agua. No tuvieron demasiado en cuenta este prodigio, pues ya se sabe que los musulmanes consideran que el milagro es algo pernicioso, que viene a desordenar las cosas, que el universo es perfecto porque ha sido hecho por Dios, y que cualquier milagro es una corrección. Claro. Entonces, la aparición de alguien que encarna algún prodigio es más bien considerada como una herejía. El poder sagrado, entonces, experimentado mediante un calor intenso, no se obtenía, Barton, únicamente mediante técnicas místicas. A veces se gestaba, eh, gracias a la fuerza suscitada durante cierto tipo de iniciaciones militares. En muchas ocasiones se habló del calor extremo que experimentaban los héroes en la batalla. Pero eh, parece que algunas veces ese calor dejaba de ser una metáfora. El héroe irlandés Cuchulén, del que hemos hablado muchas veces, salió tan ardoroso de su primer combate que lo metieron en tres tachos de agua fría. El primero se rompió, el segundo empezó a hervir y el tercero se evaporó al instante. Pero ahí ya se le fue el calorcito y después lo pudieron vestir con prendas de fiesta sin que las quemara. En todos estos mitos no hay otra cosa que el traslado de lo metafórico a lo literal. El ardor en la batalla, el ardor de la fe o el ardor de las convicciones se convierte en un ardor físico inconmensurable eh, a través del agua que mejor dicho no inconmensurable sino perfectamente mensurable a través del agua que se evapora las escupidas de los amigos que hacen psss, cuando... <risa> al estrellarse con la piel del ardoroso no si en caseros hubiera un ardoroso que es un buen apodo para el ardoroso eh, claro. sí, para una persona caliente eh, le escuperían se sí. lo llamarían así el ardoroso es mucho mejor que el caliente ¿Se mojaría la punta del dedo así? Sí, le podría. pasarían todo el tiempo dirían, ¿Cómo el ardoroso es mucho mejor que el caliente? El caliente es muy ríspido En la televisión lo llamarían el caliente sí. En casero sería el ardoroso claro. Que es mucho más irónico claro na na Nadie puede ser llamado en serio el ardoroso No El caliente bueno. siempre tiene la, la, ese doble sentido Revistadín, claro, tan televisivo ¿no? Pero eh, fíjate que cuando hay, ¿Cómo le dicen a eso el ardoroso? Lo primero que vos pensás es, lo están cargando. Sí. <risa> en cambio, el caliente no, al caliente no lo están cargando. No. Bien. Es una obviedad. Señores, eh, yo no estoy muy convencido de estos seres calientes. Eh, creo más en los luminosos que en los calientes, ¿no? Los del otro y día. los azetas. Sí, sí, los del otro día, bueno. Pero... Sí creo en gente que tiene manos calientes o pies calientes. Hay toda una técnica, ¿no? El reiki un poco tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Con, sí sé muy poco, pero... No, yo también. Creo Me, yo creí que era la gente que tenía muy buena circulación, demasiado buena. Tan buena que tiene así desde estómago, por ejemplo, quemazón. Sí. Debe ser algo así. Que yo, por ejemplo, tengo muchas... Sí, acidez, se corta una vena y se desangra en 30 segundos. Claro. Usted le pone el oído en las arterias... ...y oye derrapar la sangre en las Contaré otro episodio, el último, que pertenece a la China... ...y dice que al oeste de la China, en un lugar donde no había sol ni luna... ...se extendía el estado de swimming. Era un lugar tibio, sin inviernos y sin noches. La explicación de estas particularidades era ciertamente el notable árbol llamado Siú Mu. Era enorme. Varios miles de personas con los brazos extendidos no alcanzaban a abrazar su tronco. Sus frondosas ramas se extendían por centenares de li, que eran como cuadras los li. li tiene 100 metros, más o menos. Pero había algo más prodigioso. El árbol ardía... Permanentemente sin consumirse Gracias a aquella enorme Fuente de luz y calor La región no temía al frío Ni a la oscuridad De las ramas caían frutos Ígneos, y frutos ardientes Un durazno en llamas Semillas ardientes También que eran muy codiciadas En todo el imperio Para conseguirlas Los pobladores de las otras provincias De la China cruzaban mil montañas Y atravesaban 10.000 ríos. Sin embargo, jamás podían llegar hasta el estado de Suimeng. A decir verdad, un solo hombre pudo completar la jornada. El guerrero Suiren llegó hasta el pie del árbol encendido y pudo llevar a su pueblo unos brotes de fuego perpetuo. También contó a sus vecinos que el árbol Suimu Estaba poblado por pájaros de fuego que hacían brotar chispas del tronco cuando lo picoteaban. Suirren dijo, además, que la lluvia no apagaba el árbol. Centenares, centenares de años después, los descendientes de Suirren todavía mostraban una silla en llamas que, según decían, había sido construida con la madera de aquel árbol azul maravilloso lindas historias sobre gente ardiendo árboles de fuego y cosas así historias lindas pero que me han dado calor me han dejado eh, medio sudoroso hemos ido a las discotecas que ardía ciertamente claro, se prendió, ¿no? se prendió fuego sí, para ver si tenía tangos ardientes que debe haber, ¿no? Debe haber, Tancos, ígneos Y, sin embargo, me ofreció una canción de Lolita Torres que se llama La Niña de Fuego y que no necesita explicación de su pertinencia. De manera que escucharemos eh, este esta canción interpretada por Lolita Torres, que seguramente se estaba acordando de estos seres calientes, de estos seres ardorosos, y de este árbol en llamas, del oeste de la China. Adelante, por favor. La luna te besa tus lágrimas puras, con una promesa grande, go <laughs> Venganza será terrible Lolita Torres con la niña de fuego